Al cumplimiento de los 200 años de Argentina como nación independiente, consideramos oportuno realizar una reflexión y un recorrido histórico del Bicentenario, con los hechos que marcaron y marcan el presente y el futuro de este país. El objetivo es poder comprender cómo llegamos a este Bicentenario y los desafíos al 25 de Mayo, partiendo de un interrogante. ¿Hasta qué punto se concretó la Revolución de Mayo? ¿Losamos realmente de una independencia? Nos enfrentamos a un escenario en el cual habrá geografías todavía acaudaladas, pero también geografías del hambre y mundos marginales. Y más allá de eso, la nama. O con suerte, el recuerdo persistente de lo que fuimos y de lo que todavía podemos ser. No necesitamos una revolución en la cubana, pero sí necesitamos recobrar la lucidez, el coraje político y una perspectiva regional. centenario es algo paradójicamente menos cercano en comparación con la Revolución de Mayo. Hablamos de un gobierno oligárquico que festejaba en ese entonces la constitución de un Estado Nacional unificado con estabilidad institucional. Al respecto de estos primeros 100 años de historia como nación, la licenciada Romina Trincheri, coordinadora del programa Bicentenario en Rosario, reflexionó acerca de los aportes que la ciudad efectuó en cuanto a la construcción de nuestra República. A remontar a 100 años atrás y tomar como, como un gran analizador las obras colectivas o los proyectos colectivos. Un punto también de esto de poder pensar bien el bicentenario. Mirando el centenario nos invita a, a entender que la, la nación nunca se termina de construir ¿no? y que, si bien muchos de los sueños que se podía tener en la sociedad del centenario aún no han sido cumplidos, eh, tenemos siempre algo para aportar y tampoco tenemos una mirada negativa porque creemos que en esos 100 años sucedieron determinadas cuestiones que nos hicieron avanzar hacia la construcción de esta nación y creemos como ciudad, digo, a través de la identidad de Rosario a través de una práctica democrática en los últimos eh, 30 años Rosario eh, construyó determinados espacios políticos de la sociedad civil que nos hizo avanzar hacia una sociedad de la participación. Eh, todo eso tiene que ver con algunas ideas del centenario que quizás quedaron un poco solapadas entre otras cuestiones históricas del momento, pero son las que hoy entendemos o, o, o en la instancia de sentarnos a discutir y a pensar con los actores estratégicos de la ciudad, eh, es hacia, hacia dónde vamos. Digo, eh, La mirada esa que tenemos nosotros del Bicentenario tiene que ver con esto, con poder pensar cómo, cómo proyectamos, cómo, eh, cómo debatimos con una generación del Bicentenario hacia el futuro y pensamos cuáles son nuestros nuevos desafíos en torno a seguir el, el proceso de construcción de la nación. Hay un debate eh, importante que tiene que ver con qué bueno, que estamos festejando o qué conmemoramos en mayo del 2010. si estamos festejando una revolución o si eh, estamos festejando la construcción de una nación. Y algunos dirían eh, que no, que en realidad nos tendríamos que dedicar a festejar o a conmemorar eh, esa, esa revolución, entendiendo que esa revolución luego digo tendría su segunda casi parte del, del festejo en el 2016, cuando, Eh, nos pondríamos quizás a, a concentrar la conmemoración en, el, en lo que tiene que ver con la independencia. 23, 24 y 25 del pasado octubre se llevaron a cabo las jornadas de debate sobre el Bicentenario en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estuvieron presentes el Intendente Municipal Ingeniero Miguel Lipschitz, el Docente e Historiador Tomás Abram y Waldo Ansaldi. La propuesta dio lugar al debate de los proyectos de cara al 2010, año en que se cumplirán 200 años de la Revolución de Mayo. Se reflexionó acerca de las coyunturas actuales, nuestros partidos políticos y los últimos 25 años de democracia ininterrumpida. De alguna manera, una fecha simbólica, 200 años de la Revolución de Mayo, no deja de ser una referencia que nos permite echar una mirada sobre próximos años de la Argentina y sobre los debates pendientes y sobre los fríos que tenemos como sociedad. Voy a brevemente a cuatro, cuatro grandes desafíos que, creo que tenemos en la Argentina. Uno es el desafío de la democracia, o de construir una democracia de calidad, una democracia más real y no tan formal, una democracia de mayor participación, de mayor... proximidad en definitiva un sistema democrático más sólido, más estable y además de bases más profundas y más extendidas. En segundo lugar, el desafío de la inclusión y de la cohesión social, de la inclusión y de la cohesión social. Dar una respuesta, contestar esa demanda, esa interpelación de un sector importante. ...de la sociedad argentina que está en situación de pobreza y destrucción... Y ...que evidentemente no tiene que ver con circunstancias culturales... ...sino que es una realidad que se ha instalado en Argentina... ...por lo menos desde los últimos 30 o 40 años... ...de manera sostenida y creciente... ...y que pareciera que todavía no hemos encontrado... ...las respuestas adecuadas para dar una solución. que hoy estamos en un momento donde tenemos que repensar una nueva educación para el siglo XXI, para las situaciones de exclusión y de pobreza, para las nuevas circunstancias de la Argentina de hoy. Eso creo que también uno de los grandes desafíos, repensar un modelo económico saliendo de los modelos únicos del 90 que han demostrado su fracaso en el mundo y que hoy está a la vista de todos, El, el fracaso más estrepitoso, si se quiere más evidente, de ese modelo de acumulación capitalista, de, de concentración del poder económico y, en definitiva, de profunda inequidad que ha llevado a situaciones de desigualdad muy profundas en todos los continentes. Entonces, Argentina 2010, una Argentina que la tenemos aquí a las puertas. Del bicentenario, seguramente llegaremos al 2010 con los debates de hoy, con los debates este, que, que son fundamentalmente de post y de corto plazo. Pero creo que es necesario en algún ámbito, en algunos ámbitos, en los ámbitos de reflexión, en la universidad, en los ámbitos de, de, de, del debate. Pero, pero bueno, creo que. Este, Afortunadamente, me parece que son muchos los argentinos que de distintos ámbitos y de distintos lugares este, están reclamando eh, algo distinto y, y, bueno, esperemos que esto sea posible para el 200 años de la Revolución de Mayo y 27 años de la primera experiencia democrática argentina. En realidad, la democracia argentina se creó en 1983. Antes tuvimos algunos batismos, algunos ensayos, pero no... Un proceso de esta naturaleza. Pero para colmo, la criatura sale mal. Como ustedes están en 1810, como en 1910 y como en 2010, la cuestión de la democracia está entonces presente en la agenda de la sociedad argentina. Y como en las otras dos ocasiones, en esta va a depender qué es lo que el conjunto de la sociedad argentina hace si asume este desafío de construir una sociedad democrática. La gran diferencia, creo yo, con el otro centenario de 1910, el famoso centenario oligárquico, es que hablaba en términos de futuro. El positivismo hablaba en términos de futuro. Se hablaba de futuro. Nosotros hemos perdido ese tiempo verbal hace mucho tiempo. Nos encanta el pasado. son jóvenes y los otras jóvenes para pensar a la Argentina. La tenemos que pensar. porque los problemas que tienen son sumamente serios, es gigantes, donde recién estamos empezando a caminar. creemos es que, que es necesaria la conmemoración y la conmemoración de todas esas cuestiones que nos, que nos, nos hacen imaginar y soñarnos como una nación con determinadas características. Poder eh, construir con todas las miradas de país que hoy tenemos desde los distintos sectores, llegar a un acuerdo, un consenso de eh, hacia dónde queremos ir democráticamente. Sin duda, la cuestión del Bicentenario ha sido incorporada a las más diversas agendas en todos los ámbitos que nos involucran como ciudadanos. Esta conmemoración convoca a reflexionar sobre las ideas de Mayo y su actualidad. ¿Cuántas cosas de aquellas que se dijeron en aquel momento siguen presentes y cuántas se olvidaron? La gente tiene que tomar conciencia y el conocimiento de la historia ayuda. Si no, queda solo lo otro, los monumentos olvidados. A través de este compromiso, una fecha deja de ser un mero dato para convertirse en un núcleo radiador de ideas, sentimientos y reflexiones. 200 años de historia son pocos comparado con los que todavía nos falta crecer. Pero muchos, para no tener una identidad forjada, que nos enseñe a vivir en democracia y que nos una en objetivos comunes. Esas parecen ser hoy cuentas pendientes que como nación y país independiente tenemos.